Con bases en San Juan, Puerto Rico. Y simultáneamente estamos transmitiendo a través de avanzadametallica.net y de handrock.com, ambos con bases en República Dominicana. Así que bienvenidos, bienvenidos a todos y a todas a otra edición más de estos 120 minutos. De puro metal pesado para cerrar el fin de semana. Hoy tenemos un programazo como todos los domingos. Hoy tenemos de todo. Hoy vamos a tener clásicos, clásicos y más clásicos.、Eh, mucha cosa que cumple aniversario. Vamos a tener bandas nuevas. Vamos a tener algunas bandas de culto. Nuestros tradicionales bandas de metal en español, y así vamos a tener muchas cosas esta noche para compartir con ustedes. Como todos los domingos a las 7 de la noche, Heavy Metal Bunker Radio Show a través de Heavy Metal Mansion Metal PR.com. Pero en adición. A、Heavy Metal Mansion,、eh, este programa se estará retransmitiendo durante toda la semana en diferentes países por diferentes emisoras a diferentes horas y diferentes días de la semana. Hay un grupo de emisoras hermanas que se han unido con nosotros al peregrinaje de. Eh, llevar la palabra del metal pesado por todo Latinoamérica y España. Y entre estas、eh, emisoras hermanas está c e s a r Radio Rock en Bolivia, El Túnel.co en Colombia, Asalto Mataradio Rock.com en España, Metal Corrosivo.com en México. Frecuencia Online Radio.com en Argentina, en Buenos Aires.、Eh, César Radio Rock también a través de su emisora The Classic en Bolivia. También estamos a través de Radio Enigma en Chile, t h e r o c k t o t a l Radio.com en Perú y e Spectro FM 98.9 en Corrientes Argentina. Así que Heavy Metal Bunker Radio Show, este programa que estamos escuchando ahora será retransmitido a través de todas estas、eh, emisoras hermanas, diferentes días, diferentes horas, desde diferentes、eh, direcciones. Si usted quiere saber desde qué dirección, qué día y qué hora se va a estar retransmitiendo en la emisora de su predilección, Entre a nuestra página oficial heavymetalbunker.com. Ahí buscas el área de radio show y ahí podrá ver toda s、eh, Toda la información de qué emisoras estará retransmitiendo, qué día, qué hora y a través de qué dirección. ¿okay? Aproveche, entre a nuestra página heavymetalbunker.com para que pueda navegar y pueda. Estar、eh, al tanto de todo lo que hacemos、eh, durante toda la semana. Bien, mi gente, pues nada, habiendo dicho esto, hoy comenzamos con una banda en nuestro despegue de la noche que es de aquí, de Houston, Texas. Esta banda、eh, se llama Hellstar. Hellstar en el 2014. Lanzó un álbum de nombre The Wicked Nest, y de ese álbum estábamos precisamente escuchando el tema de ese disco, The Wicked Nest. Un excelente álbum. En mi opinión personal, todos los discos de Hellstar son muy, muy buenos. Claro está, como todas las bandas, pues unos álbumes mucho mejores que otros y algunos, pues, unos clásicos. Pero este álbum, The Wicked Nest,、eh, pues me parece que es un extraordinario álbum con mucha fuerza, mucha agresividad, que a mí me gusta bastante. Así que comenzamos la noche de hoy con、eh, Hellstar y The Wicked Nest. Recuerde que si usted nos quiere、eh, sintonizar, lo puede hacer a través de la página directa de Heavy Metal Mansion. Simplemente entre en metalpr.com y eh, busque eh, donde dice radio, y ahí está la, la barra para que ponga play y ya podrá escuchar nuestra transmisión. Si usted tiene la aplicación de TuneIn, pues a través de TuneIn puede buscarnos por Metal Pr y también podrá. Sintonizar nuestra programación. Si usted quiere escuchar este programa también、eh, los domingos, lo puede hacer a través de avanzadametallica.net y también lo puede hacer a través de handrock.com. Si usted quiere participar de nuestro chat en vivo de Heavy Metal Mansion, pues simplemente entre a metalpr.com, diagonal en vivo. Y ahí entrará a nuestro chat para que puedas compartir con los compañeros que están ahí eh, eh, desde tempranito、eh, compartiendo impresiones. Un saludo a los que están en el chat, un saludo a los que están en WhatsApp、eh, desde tempranito compartiendo información y disfrutando de, de la sintonía del programa. Bien. Así que vámonos, vámonos a lo que nos toca. Vámonos a lo que nos toca, que es la música, el metal pesado. Y vamos a comenzar con un aniversario. Vámonos a comenzar con un aniversario de un álbum que es un clásico y es un álbum que yo podría decir que unánimemente. Un álbum que todos apreciamos、eh, de manera muy especial, de una banda que podría decir que hoy día se ha convertido en la banda de heavy metal más importante de la industria del metal pesado. Estamos hablando de Iron Maiden y estamos hablando de un álbum que lanzaron el 22 de marzo de 1982 bajo el nombre de The Number of the Beast. Este álbum es probablemente el álbum que marcó el antes y el después de Iron Maiden. No solamente es un álbum donde Iron Maiden cambió básicamente lo que era la manera de hacer música, el estilo, sino que viene con un nuevo cantante que se convirtió en la cara principal y en la estrella principal. De Iron Maiden hasta el día de hoy. Así que vámonos con las, las doncellas de acero de allá de Gran Bretaña. Vámonos con Iron Maiden de su álbum The Number of the Beast. Vámonos con The Prisoner. el tomate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 Y les s a l u d a su amigo Dark Nerudas, estamos transmitiendo directamente de Spring, Texas, a través de Heavy Metal Mansion Metal PR.com, con bases en San Juan, Puerto Rico, y simultáneamente transmitimos a través de Avanzadametallica.net y de Hand Rock.com con bases en República Dominicana. Durante la semana, este programa se、eh, retransmitirá por un sinnúmero de emisoras hermanas a través de todo Latinoamérica y España. Si usted quiere saber qué día, qué hora y desde qué dirección se va a retransmitir este programa, entre a nuestra página oficial HeavyMetalBunker.com. Busque el área de Radio Show y ahí está posteada toda la información que usted necesita para ponerse al día. Con todos nuestros proyectos, ¿ok? Habiendo dicho esto, pues nada, ya comenzamos con nuestro despegue de la noche. Y le había dicho que comenzamos el despegue con la banda tejana Hellstar. Hellstar en el 2014 lanza un álbum de nombre The w i c k e d n e s t y ese era precisamente el tema con el que abrimos el programa en la noche de hoy. Y en nuestra primera intervención, pues nos fuimos rapidito con un aniversario y nos fuimos con nada más y nada menos que con la banda británica Iron Maiden. Iron Maiden hace 39 años, un 22 de marzo de 1982, lanzó uno de los álbumes más importantes en su catálogo, de nombre The Number of the Beast. Este álbum está celebrando su 39 aniversario. El primer álbum con el señor Bruce Dickinson al frente de la banda. Y probablemente uno de los álbumes más acogidos y más aclamados por la fanaticada de la banda. De ese álbum estábamos escuchando el tema The Prishner. Así que ahí teníamos a Iron Maiden. Lo próximo que estábamos escuchando, pues es una banda legendaria, una banda clasiquísima que surge en 1983 y que esta banda lleva por nombre Sanctuary. Sanctuary en el 1988 lanza un álbum, que de hecho fue su segundo álbum, que tiene el nombre de Into the Mirror Black. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Future Tense. Así que ahí teníamos una banda clásica, clásica, clásica y legendaria. Algo de、eh, su álbum Into the Mirror Black de 1988. ¿okay? Así que en esa primera intervención, pues nos fuimos、eh, clasicones, clasicones. Pero vámonos. Vámonos con más música, que para eso es que estamos aquí. Y me voy con una banda que hace mucho tiempo que no sueno nada de ella. De hecho, es una banda que lamentablemente eh, ya eh, está separada. El, la banda, pues ya como banda, no existe. Pero es una banda que en su momento p、pues, u、eh, estableció un, unas bases bien fuertes en lo que era el power metal. Pero con inclinaciones neoclásicas. este Así que vámonos, vámonos con esta banda de Suecia de nombre Sonata.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 Yes, people, we r e back. Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Otro domingo más de puro metal pesado para que usted pueda disfrutar en ese cierre del fin de semana, ¿ok? Así que aquí estamos como todos los domingos tratando de compartir con ustedes un poco de eso que nos apasiona tanto y que nos mueve los corazones. Eso que le llamamos heavy metal. Así que、eh, estábamos escuchando a la banda Sonata.、Eh, y Sonata es una banda、eh, de Suecia, o fue una banda de Suecia, porque lamentablemente se separaron.、Eh, Sonata en su momento pues lanzaron tres álbumes: uno en el 99 con el nombre de Tombs of Steel. Eh, uno en el 2001 con un,、eh, que se llamaba Reality y uno en el 2002、eh, que se llamaba Very Alive. Estos, esta banda pues, se, se paseaba dentro de lo que es el género del power metal con、eh, la inclinación de, de que sus composiciones pues, se movían un poquito a la cuestión neoclásica. Eh, sus guitarristas p、pues, u eran s e simple y sencillamente espectaculares. Una extraordinaria banda, pues、eh, lamento mucho que, que ya no esté en el, en el ruedo, en la industria, pero fue una extraordinaria banda en su momento. Y de su primer álbum, Tune of Steel, de 1999, estábamos escuchando el tema Dream Child. Así que ahí estábamos con Sonata. Y lo próximo que estábamos escuchando, pues eso era nada más y nada menos que Mr. Vinnie Vincent. Que en 1986 crea su proyecto Vinnie Vincent Invasion. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Boys Are Gonna Rock.、Eh, mucha gente piensa、eh, que el cantante de este tema era、eh, Mark Slaughter, pero no. El cantante de este tema no es Mark Slaughter. De hecho, Mark Slaughter sí fue quien grabó el video de esta canción de Boys Are Gonna Rock. Pero、eh, realmente, quien graba este primer álbum de Vinnie Vincent y quien graba、eh, la canción de、eh, Boys Are Gonna Rock es el señor Robert f l i s c h m a n Robert f l i s c h m a n fue el primer cantante. que Tuvo Vinny Vincent en ese primer álbum que simplemente grabó el álbum, pero después no, no t u r i ó más con él. Y、eh, Ahí entra、eh, Mark Slaughter,、eh, ya que el bajista de Vinny Vincent desde su primer álbum era Dana Strom, que era también el bajista de Slaughter en aquella época.、Eh, y es sumamente interesante porque Robert f l i s h m a n es un extraordinario cantante. <coughs> Yo no sé cuántos saben. Que el primer cantante frontman que tuvo la banda Journey no fue Steve Perry, fue Robert f l e t c h m a n De hecho, Robert f l e t c h m a n no solamente fue el cantante, nunca llegó a grabar con Journey y no estuvo mucho tiempo tampoco, pero sí fue el primer frontman el cantante frontman. Y、eh, él no solamente era el cantante, sino que fue compositor y participó de muchas de las composiciones. El famosísimo tema Wheels in the Sky de The Journey, ese tema es de Robert Fleischman y de la esposa de quien era el bajista de The Journey、eh, en aquel momento. Y, y en un, una compilación de Robert Fleischman, pues sí. Aparece él, él cantando esta canción en vivo.、Eh, así que、eh, Robert f l i s c h m a n es un extraordinario cantante y él era quien, quien cantaba ese primer disco de Vinnie Vincent Invasion. Así que muy bien, pero vámonos, vámonos con más música y vámonos con otro cumpleañero. Este cumpleañero para mí es muy especial porque es una de mis bandas eh, favoritas eh, históricamente. Esto es una banda que en 1976 lanza lo que para mí es uno, si no el más importante álbum de toda su carrera.、Eh, en estos、eh, momentos está cumpliendo 45 años desde su lanzamiento. Estamos hablando de una de las más legendarias bandas británicas del heavy metal, Judas p r i e s t Judas Priest en 1976 lanza su álbum Sad Wings of Destiny. Sad Wings of Destiny es un álbum impresionantemente brutal. Es el álbum donde Rob h a l f o r d demuestra el nivel de versatilidad en su voz, pero、eh, también es donde Judas Priest comienza a encontrar el camino. Hacia lo que eventualmente lo convertiría en una de las bandas más importantes del heavy metal. Así que, del Sad Wings of Destiny lanzado en el 1976, en su 45 aniversario, vámonos con esto que dice de esta manera.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 Eh, eso que estábamos escuchando, mi gente, era nada más y nada menos que Judas Priest. Judas Priest en 1976 lanza Sad Wings of Destiny, uno de los mejores álbumes de todo su catálogo. Un álbum sumamente importante para establecer las bases de lo que sería una banda que se convertiría en una institución dentro del mercado del de metal pesado. De ese álbum, Sad Wings of Destiny, estábamos escuchando el tema Victim of Change. Un temazo de cuatro pares. Este álbum, toda, todas las canciones son buenísimas. Y, y algo que es muy característico de este álbum es que todas las canciones son muy diferentes. Y Rob Halford, todas las canciones las canta en un registro diferente. Es por eso que siempre que hablo de este álbum, yo digo que este álbum es el álbum donde Rob h a l f o r d demuestra el nivel de versatilidad en su voz, donde él te puede cantar desde un super high pitch hasta unos tonos super bajos. El nivel de registro de este álbum es una cosa impresionante. Es por eso que yo siempre he considerado a Rob h a l f o r d como el mejor cantante de metal pesado de la historia. Con el respeto que tengo de muchos otros, como Ronnie James d i o Bruce Dickinson,、eh, como pueden ser、eh, Joe F. Tate, como p u e d e ser Michael Kiske, cantante que admiro muchísimo, pero son bien pocos los cantantes que tú puedes decir, número uno, que tengan un registro tan amplio, y número dos, que tengan un nivel de versatilidad como el que tiene Mr. Rob Halford. Uno de los Eh, cantantes que últimamente ha estado、eh, por ahí por la palestra y que he, vi, he escuchado que tiene un registro y una versatilidad brutal también, lo es、eh, t o d La Torre,、eh, que también en ese álbum nuevo que, que lanzó Solista, pues demostró ese nivel de versatilidad y el nivel del registro brutal, cómo maneja. Eh, los, las diferentes tonalidades, los diferentes tipos de voces, es, es una cosa、eh, increíble. Así que hay muchos cantantes buenos, ¿no? Pero si usted me pregunta a mí, yo voy a decir que Rob h Alford para mí es el mejor cantante que ha habido en la historia del heavy metal. Y tengo mis criterios bien claros de por qué. Usted podrá diferir de mí, no hay ningún problema, ¿verdad? Este, pero. Yo les, les estoy diciendo cuáles son las razones por las cuales yo entiendo, y no solamente del disco Sad Wings of Destiny, a través de toda la historia de、eh, Judas p r i e s t Rob Halfol ha demostrado ese nivel de versatilidad en su voz. Así que ahí estábamos escuchando el Sad Wings of Destiny y el tema Victim of Change. Lo próximo que nos estábamos escuchando, pues la banda sueca de Doom Metal Sorcerer. s o r c e r e d en el 2020 lanza su más reciente álbum de larga duración de nombre Lamenting of the Innocents. De ese álbum estábamos escuchando el tema The Hammer of Witches. Un temazo, un extraordinario álbum,、eh, un extraordinario comeback de Sorcerer que hacía mucho tiempo que no nos lanzaba un álbum de ese nivel de calidad. Así que ahí teníamos un poco del Doom para arroparnos con un poco de oscuridad. Bien, vámonos con una banda de la nueva generación. e、eh, s t a es una banda que a mí me gusta bastante. Hace tiempito que no la sueno, pero es, es una extraordinaria banda. Y esta semana lanzaron un, un tema por YouTube. Que más bien era una de estos Lockdown Colaboration, l ¿verdad? De estas colaboraciones que las bandas se, se inventaron y se sacaron de la manga durante, durante toda esta、eh, época de la pandemia. Y、eh, estamos hablando de la banda White Wizard.、Eh, White Wizard es una banda que realmente surge en el 2007 y no es hasta el 2010 que lanzan su primer álbum. En el 2018 lanzan su último álbum de larga duración de nombre Infernal Overdrive, que es un álbum espectacularmente brutal. Siempre he dicho que esta banda tiene、eh, uno de los dúos de guitarra s más brutales que yo haya escuchado, y yo creo que el mejor dúo de guitarras de lo que se conoce como el New Wave of Traditional Heavy Metal. Eh, pues, w h i t e Wizard esta semana lanzó un tema、eh, en v i d e o con una colaboración con nada más y nada menos que con Mr. Mark Balls. ¿sí? Ese mismo Mr. Mark Balls, el que cantó con, con Ingrid Malstein, el que canteó con Ring of Fire y el que ha estado haciendo colaboraciones con básicamente todo el mundo por ahí. Y lanzaron un tema que se llama Viral Insanity, que me parece que es de lo más interesante. Quise compartirlo con ustedes. Así que vámonos con The White Wizard en, una, en un Lockdown Colaboration con Mr. Mark Balls. Esto es Viral Insanity.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 Como todos los domingos a las 7 de la noche, a través de Heavy Metal Mansion, MetalPR.com y simultáneamente a través de Avanzadametallica.net y de h a n d r o c k c o m aquí estamos como todos los domingos repartiendo metal pesado para todos ustedes. Bien, mi gente, eso que estábamos escuchando, pues era la banda White Wizard. Y、eh, como les dije ahorita, pues White Wizard、um, lanzó recientemente un video、eh, que es realmente un, un tema colaborativo con Mr. Mark Balls de nombre v i r o l Insanity. Y me pareció,、eh, me pareció muy interesante.、Eh, Mr. Mark Balls, pues todavía le queda una voz muy privilegiada. Aunque el tema al principio, pues es un poco.、Eh, v a un poco lentito. La verdad es que cuando llega el, el despache de las guitarras, pues simple y sencillamente se reparten con la cuchara grande. Como les dije, para mí es uno de los dúos de guitarra、eh, más brutales que he escuchado. Y dentro de lo que se conoce como el New Wave of Traditional Heavy Metal o de las bandas de la nueva generación, creo que es. El dúo de guitarra más、eh, descomunal que he escuchado hasta ahora. Así que eso era White Wizard y su tema v i o l Insanity. Lo próximo que estábamos escuchando, pues es la banda Panzer. Y Panzer es una banda alemana que también la conocen como The German Panzer, porque hay muchísimas bandas con el nombre de Panzer. Entonces,、eh, esto es una banda、eh, de Alemania que realmente surge en el 2014.、Eh, no、es hasta el dos, en, de hecho, en el mismo 2014 lanzan su primer álbum que lleva por nombre Send Them All to Hell. Y en el 2017 lanzaron su, más, su último álbum que es Fatal Command.、Eh, de su primer álbum del 2014, Send Them All to Hell, estábamos escuchando el tema Temple of Doom. Panzer es una banda que me gusta bastante. Es una banda que raya entre lo que es el heavy metal tradicional agresivo y el trash metal. Así que está por ahí, por ahí, depende la canción del álbum, pues cae en un lado o cae en el otro. Me gusta bastante. Es una banda con mucha fuerza, mucha energía y mucha agresividad. Así que ahí teníamos de su álbum Send Them All to Hell del 2014 el tema Temple of Doom. Vámonos entonces con、eh, una banda que también está de aniversario. Esto es una banda、eh, alemana que mucha gente tiene mucha fanaticada y tiene mucho seguidor. Y estamos hablando de la, de la banda Blind Guardian. Blind Guardian en el 2002, específicamente el 25 de marzo del 2002, lanza su álbum a night at the opera este álbum está cumpliendo 19 aniversario esto es un álbum sumamente interesante porque es un álbum donde blind guardian se toma el atrevimiento de、eh, de alguna manera darle un giro a las canciones de este álbum、eh, medias operáticas Y, y, y es muy interesante porque suenan súper bien. De hecho, la estructura en que está montada todo el setlist de, de este disco, pues、eh, está montado como si fuera una obra de ópera. Y, y es muy interesante porque todos sabemos que el cantante de Blind Guardian no es precisamente un cantante al nivel de ópera. Sin embargo, las canciones, los coros, la estructura de, la, de, de, de los temas, pues、eh, sí, le da ese sentido operático. Entonces,、eh, ese álbum que lleva por nombre A Night at the Opera, pues lleva 19 años y es un, es un álbum muy interesante. De ahí vamos a estar escuchando este tema que dice Sadly Sing Destiny.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 Música, programas, entrevistas y más. Visita Houndrock.com. Houndrock Radio es para ti. Here we are back. Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, mi gente, les quiero recordar y los quiero invitar a que pasen por nuestra página oficial Heavy Metal Bunker.com. Y、eh, naveguen por ello para que pueda ponerse al día de todos los proyectos que estamos trabajando. Esto incluye、eh, nuestro programa de radio Heavy Metal Bunker Radio Show a través de metalpr.com. También、eh, nuestro programa que transmitimos todos los jueves a las 9 de la noche por AZ Rock AZ Loud.、Eh, también nuestro、eh, nuevo、mmm, podcast,、eh, Dark Nerudas Podcast, que. Eh, lo eh, simplemente lo posteamos en Spotify para que usted pueda entrar y pueda、eh, escuchar todas nuestras、eh, publicaciones. Que dicho sea de paso,、eh, los programas que se hicieron tanto en AC Loud como en Heavy Metal Bunker Radio Show en honor y tributo a Eric Morales ya están en Dark Neruda Podcast en Spotify. Usted simplemente entre a Spotify, busque Dark Neruda Podcast y ahí están los dos programas、eh, en su totalidad posteado para que ustedes lo puedan escuchar. También tenemos Heavy Metal Bunker Review, que son nuestras reseñas、eh, de conciertos, discos y otras、eh, cositas más que tenemos a través de YouTube. Así que entre ahí para que pueda. Eh, disfrutar de las cosas que estamos haciendo, así que los invito a que entren a Heavy Metal Bunker.com. Bien, mi gente, vámonos. Eso que estábamos escuchando, pues era Blind Guardian. Blind Guardian, que esta semana、eh, su álbum A Night at the Opera、eh, cumple 19 aniversario, y estábamos escuchando de ese álbum el tema Sadly Think Destiny. Así que eso era lo que teníamos ahí. Lo próximo que estábamos escuchando fue, era la banda New. New, así mismo, como New.、Eh, de su álbum Fuego de 1983, estábamos escuchando el tema más duro que nadie.、Eh, New, que es una banda, que、eh, pudiéramos decir que está clasificada como en un tipo de folk metal. Eh, de allá de España,、eh, ahí estábamos escuchando algo de la banda. Yo, bien, vámonos para Venezuela. Vámonos para Venezuela y allí hay unos muchachos que le meten al trash metal sin piedad y sin misericordia. en el mil En el 2019 lanzaron un álbum de nombre Agente de Caos. El tema que escuchamos será Rata Callejera y la banda Thrasher Hill. La principal emisora metal de Puerto Rico, esto es. metalpr.com Heavy Metal Mansion Ahora sí estamos acá, estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show Les saluda su amigo Dark Nerudas Como todos los domingos, aquí estamos en Heavy Metal Mansion Metalpr.com Repartiendo un poco de metal pesado para todos ustedes Eso que estábamos escuchando, pues es la banda venezolana Trasher Hell que En el 2019 lanzaron un álbum de nombre Agente del Caos. De ese álbum estábamos escuchando el tema Rata Callejera. Un temazo de un álbum que es simple y sencillamente espectacular. Un álbum que es un trash metal tradicional, pero con una energía, una fuerza y una profundidad descomunal. Ahí teníamos a Trasher Hill. Lo próximo que estábamos escuchando, pues era a los alemanes. Creator. De su álbum Phantom a n t i c h r i s t del 2012, estábamos escuchando precisamente el tema Phantom a n t i c h r i s t Un temazo de un extraordinario álbum que lanzaron. Los muchachos que son parte del Teutonic Four. Bien, vámonos. Vámonos con algo un poquito. Shredder. Vámonos a algo un poquito Shredder por ahí que me han pedido. Y, y me dijeron, ponte algo por ahí de, de estos guitarristas esgalgados. De estos que, que destruyen brazos de guitarra. Así que vámonos con una banda. Eh, que es trato p l a s t e r por ahí,、eh, lo pide de vez en cuando.、Eh, vámonos con los muchachos de Racer X.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 Ándale, ahora es que es bien. Bien, mi gente, para esa gente que son unos amantes de los shreds y de los guitarritas virtuosos, pues nos fuimos con un poco de eso. Y nos fuimos con nada más y nada menos que con Racer X. Racer X, que en el 1986 lanzan、eh, su primer álbum de nombre Street Little. Eh, estábamos escuchando、eh, precisamente el tema street little de ese álbum debut de racer x racer x que en estos momentos pues es una banda obviamente que está on h o l d pero、eh, en su momento pues fue uno de estos abusos、eh, que ocurrieron en el mundo de, del hard rock y del heavy metal En aquel momento estábamos hablando de la, de la unión de Jeff Martin en la voz, de Paul Gerber en la guitarra, de John Aldarete en el bajo y de Harry、eh, Gosser en la batería. Y simple y sencillamente era una montaera d de un extraordinario proyecto que lamentablemente no duró mucho tiempo, en realidad no duró tanto tiempo. Eh, pero eh, lanzaron unos cuantos álbumes, específicamente cinco álbumes que fueron muy, muy buenos, además de varios álbumes en vivo que también son extraordinarios. Bien, lo próximo que estábamos escuchando para irnos por esa misma vertiente era el proyecto Joe Stump Range of Terror. Este es t o es un proyecto del de e guitarrista Joe Stomp, que、eh, hoy por hoy p、pues, u es el s e guitarrista de una de las versiones de Alcatraz. Sí, porque saben que ahora hay dos Alcatraz: está el Alcatraz de Graham Bonnet y el Alcatraz de de Joe Stomp con d a r y s h i y toda esa gente. Bueno, pues la versión. Eh, de Garishi y todos estos otros, pues el guitarrista Joe s t u m p quien siempre se ha caracterizado por ser un, un shredder y un virtuoso en, en la guitarra. Y este fue quizás el primer proyecto donde él se dio a conocer realmente antes de comenzar a lanzar álbumes, que tiene varios álbumes solistas.、Eh, pero, y, y claro, participó de varias colaboraciones con otras bandas. Pero quizás este fue el primer、eh, el primer,、eh, proyecto i m e r r p donde él realmente se da a conocer.、Eh, Joe Stone, r a d g e of Terror, pues una de las peculiaridades es que el cantante que lo acompañaba en este, en este proyecto era Mike Becerra.、Eh, ese mismo. Y, Extraordinario cantante Mike Becerra que cantó con i n v e Malstein, cantó con Loudness y cantó con un montón de otros de otros proyectos y otras bandas. Eh, pues eh, Mike Becerra、pues, era el cantante de este proyecto de Joe Stump, Rage of Terror. De este proyecto, en el 1996 lanzan un álbum de nombre Light in the Sky. Y、eh, de ese álbum estábamos escuchando el tema Don't Look Back. Muy, muy buen tema. Aquellos que nunca hayan escuchado、eh, r a g e of Terror de Joe Stone, pues delen oído, porque era un proyecto muy, muy bueno. Y Mike Becerra cantaba espectacularmente brutal en ese proyecto. Así que eso era lo que teníamos en esta、eh, intervención. Bien, mi gente. No me queda tiempo para más, ya mis 120 minutitos que me otorga Heavy Metal Mansion se me están agotando, pero no se preocupen, no se me depriman, no se me pongan triste, porque la próxima semana, el próximo domingo a las 7 de la noche, por aquí por Heavy Metal Bunker Radio Show volvemos. Volvemos con otro programazo como todos los domingos. Y no se olviden que todos los jueves a las 9 de la noche, este su servidor Dark Nerudas estará con su programa AC Loud a través de ACRACRadio.com k como todos los jueves para comenzar el fin de semana con mucha distorsión en la esquinita oscura de ACRAC. k Así que yo los voy dejando、eh, hasta la semana que viene, mi gente. Cuídese mucho. Recuerden que la pandemia no ha terminado. La vacunación está abierta en popa, pero todavía no podemos bajar la guardia. Todavía estamos en ese proceso de transición. Así que cuídese usted, cuide a su familia. Y nos escuchamos la próxima semana. Se despide su amigo Dark Nerudas. Hasta la vista. ベイベー